Hola Jairo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día a todos, buena tarde, buena noche. Sí, hoy llevamos meses ya sin grabar un podcast, ¿no? Sí. Muy dedicados a, a, a los cursos y a los talleres. Con... A las a las discusiones en tiempo virtual. En tiempo real, perdón. Sí. Eh, bueno, hoy sacamos un tiempito y para, para grabar este pequeño espacio, pues a raíz de. estas dos últimas semanas que la verdad han sido muy muy interesantes hemos realizado eh, con Cecilia dos sesiones y con Diego también dos sesiones de talleres y, y muy interesantes porque ya es constatar eh, en tiempo real <ríe> pero con situaciones reales y personas reales pues todo lo que hemos visto en la, en la teoría en la práctica no eh, hoy, hoy invité también a Cecilia pero se encuentra fuera de la ciudad Entonces no nos pudo acompañar pero pero ha sido muy muy muy chévere muy chévere, hace ocho días, diez días fue con un manejo de Pro Luna de, de una alumna viendo tema pareja y, y, y tema sinastría, y esta semana tuvimos un invitado que no tenía ningún contacto con astrología y tampoco tenía certeza de su hora, solo la, la hora que se le han comentado sus padres, y también fue muy interesante la, la retroalimentación que se hizo en cuanto a posibilidades y acciones de, de la astrología. Y una cosa también que me gustó, Diego, que eso, ese video lo vamos a publicar más adelante, fue la presentación que tú hiciste de, del alcance de la asesoría astrológica, ¿no? que tú la divides en tres, tres etapas, tres instancias, me gustó mucho esa, esa presentación. en la cual nombrabas el conocimiento eh, sí. la, la, la otra era asesoría de diagnóstico ¿no? o la, la pues la primera de... es el conocimiento manifestado a través de información o educación uh -huh. o sea que es como el despertar frente a lo que es la astrología es un poco la, la llegada al, al contexto del diálogo sobre todo de parte del astrólogo hacia su consultante La segunda ya es la, la, la, la, la fase del, del consejo, ¿no? Sí. En el consejo ya existe la posibilidad de que, de que tengamos ocasión de tener un diálogo bilateral frente a asesoría, frente a diseño y planación de objetivos, frente a estrategias para modificar algunos aspectos. Sin embargo, la etapa del consejo es una etapa en donde efectivamente la persona o uno con la persona ya tiene un mayor acercamiento y por lo tanto hay una mayor receptividad de esta y de uno, pues como para posibilitar un, un diálogo más, más profundo. Y la tercera fase es la faceta terapéutica, que no es tan común en los astrólogos, los hay efectivamente y es, digamos, la parte más profunda cuando de lo que se trata es ya. modificar, digamos, patrones o, o guiones establecidos en la persona con el fin de sanar esas situaciones ya muy personales o muy específicas de su vida. O sea, son tres áreas sobre las cuales uno puede apostarle dentro de su área astrológica y que en la medida en que se tenga el conocimiento y la capacitación, pues constituyen una herramienta que hace de la astrología algo más profundo. Sí. No, y, y lo que tú dices, o sea, uno sí, yo sí he visto... terapeutas Que utilizan astrología y sed mm -hmm. de terapeutas que utilizan astrología, y específicamente en áreas de psicología, psiquiatría y últimamente medicina, eh, como herramienta de diagnóstico ¿no? y ya de, de modificar guiones. Bueno, aquí surgió, querías comentar algo, pero antes de, ¿Sí? de de pasar al otro punto, y era que, que también en, en el último taller surgió hacia el final la, la pregunta que yo hacía. Que, que normalmente lo que nosotros hacemos es vivir por inercia aquellas situaciones o aspectos de trabajo o, o de crecimiento, llámense en astrología cuadraturas y oposiciones, antes de empezar a asumir conscientemente los trabajos, o no trabajos, perdón, las áreas de acción, de desarrollo y, y, y gratificación, ya trígonos o sextiles. Entonces, yo, yo preguntaba que por qué normalmente pasa eso, o sea, que por qué como que la tendencia es a, a trabajar como lo, lo de más baja energía, lo de más eh, trabajo. Hay un concepto energético y es que la energía tiende a, a, a, a manifestarse en los, en los componentes precisamente de más baja energía. O sea, cuando no hay, no hay un componente que, que implique esfuerzo, desarrollo, Eh, los procesos tienden a tomar el camino más sencillo y más fácil. No sé si esa analogía valga aquí llevarla al plano astrológico. Bueno, eh, pues sí, es un es un tema interesante saber si efectivamente uno al comienzo está más familiarizado con sus aspectos tensionantes o si es acaso que uno con el tiempo desarrolla sus aspectos más favorables. Yo tengo una, una, una, una concepción al respecto. Me parece que, de, de hecho, uno siempre va a estar viviendo circunstancias tanto facilitantes como tensionantes. En, en, en palabras astrológicas sería uno siempre está viviendo cuadraturas, oposiciones, trígonos y sextiles. Y la diferencia realmente radica en que mientras... uno está experimentando sus cuadraturas, sus trígonos, sus, sextil, perdón, sus sextiles y trígonos, la vida es facilitante, eh, cuando se experimentan en cambio las tensiones o posiciones o cuadraturas, eh, precisamente por la tensión de estas se sienten más, ¿verdad? O sea, uno siente, sí, claro, es decir, yo estoy en un momento de placidez, estoy en mis vacaciones, pues hombre, la siento, y generan recordación. Pero si estoy en un proceso de enfermedad, de dolor, de crisis, estas impactan más. Entonces, realmente, como para, para afianzar un poco el concepto, desde que nacemos vivenciamos las dos. Lo que sucede o lo que tiende a suceder es que el impacto que las tensiones eh, generan en nuestras vidas son las que hacen que estas habitualmente tengan más recordación o sobre las cuales uno... tenga cargas emocionales más significativas o factores emocionales de mayor impacto. O sea, me parece que es más esa situación. Sí, no, tiene sentido. A lo, a lo que uno le pone atención es a lo que más tiende a más impacto le que le crea manifestarse. ¿sí? Que, que son muchas de las tesis que manejan las las escuelas de superación de crecimiento en, en ponerle atención a aquello a, que, a lo que se desea manifestar. Cuando tú ahorita estás haciendo la explicación de las tres instancias posibles en las cuales uno se puede involucrar con la astrología, en la segunda y en la tercera comentadas, modificar guiones, modificar aspectos. Sí. O sea, uno, uno de entrada tiene, y puede identificarlo, nos pasó muy claro en los, en los dos últimos ejemplos que trabajamos, unos guiones muy marcados, muy fuertes a nivel a ancestral que estaban ahí manifestados en la carta. La pregunta es: ¿esos Por, por, por matemática y por ciclicidad, esos, esos aspectos de tensión que se, se identifican a guiones, siempre van a estar manifiestos, o sea, siempre van a estar en algún momento por un tránsito, una progresión, una proluna, una dirección primaria, van a estar activos. Cuando tú dices modificar... esos guiones es que o sea se modifica ese esa esencia en su primera instancia y ya cuando se hace conciencia más adelante que pasa o sea tu experiencia que te da que te refiere con, con eso bueno entonces eh, situemos los tres conceptos nuevamente y y abordamos la pregunta concreta que me planteas lo primero es que en información astrológica que es como la primera fase de consultoría, en realidad yo estoy dando un esbozo muy general, pero a la vez particular del individuo. Que eso lo que estoy... llamamos el, el diagnóstico y el inventario natal. ¿sí? Que Correcto. Explicar. Exacto. Uh -huh. Es decir, allí yo estoy evaluando sus potencialidades, sus fortalezas, sus debilidades, estoy haciendo un diagnóstico de sus diversas áreas, como individuo, sus diversas casas, o sea, escenario, su vida económica, laboral, profesional, Eh, también puede hacer en esa etapa un análisis de su perfil psicológico, de sus propósitos existenciales de su faceta motivacional, de sus aspectos vocacionales es decir, este es un cuadro altamente importante que para la persona realmente es como, como, como la forma, diría yo con que encuentra un, un, un diagnóstico real, certero, eficaz de hecho es, es una, una técnica que si uno lo examina desde el punto de vista psicológico Permite en muchos casos que las personas se abran un poco, o sea, que de pronto distensionen el temor que pueda generar una consulta astrológica, que puedan abrirse frente a las posibles o eventuales prevenciones, que se quiten de encima incluso la percepción cotidiana y normal que se tiene de la astrología frente a que van a llegar a algo mágico, ¿no? Sí. O adivinatorio. Entonces, digamos, esa parte es esencial. Ahora, llegamos a, a, a reconocer que la astrología es una herramienta poderosa de diagnóstico, es decir, no solo situarnos en, los, en lo que a la persona le sucede, qué le pasa, sino a lo que le puede pasar. O sea, ahí llega la parte predictiva, en donde pues, yo puedo clarificar ciclos, determinar etapas, eh, detectar determinados tránsitos o progresiones que efectivamente están generando sucesos en la vida de las personas. Puedo, mediante esta técnica, identificar sucesos del pasado que hayan podido impactar a la persona. Puedo identificar sucesos actuales y lo que tiende a considerarse importante para los consultantes en astrología. Puedo prever circunstancias a futuro y predecirlas. Hasta ahí, digamos, estamos observando el contexto de información y de educación astrológica. Sin embargo, una vez las personas han logrado eh, darse cuenta... de que efectivamente eso les está ocurriendo, de que efectivamente hay ciertas situaciones que se han dado, eh, es normal que se pase a una segunda etapa. Bueno, yo ya sé que mi vida económica ha tenido tales y tales circunstancias, yo ya sé que estoy atravesando estas crisis de, en mi vida de pareja, yo ya sé que hay en mi diagnosticado un aspecto de salud, ¿ahora qué hago para modificar eso? ¿no? O sea, no basta con que yo pueda... Y en, eso, y en esa etapa es donde nos estamos, yo diría, la mayoría de personas... involucradas en el conocimiento aprendizaje de la astrología ¿no? en, en el diagnóstico, en la identificación de ese inventario correcto, entonces aquí llega la labor del astrólogo quien ya ha hecho un balance un diagnóstico y puede entrar a una segunda etapa en esa segunda etapa pues interviene el consejo en el consejo pues es una etapa muy significativa valiosa en donde pues efectivamente yo puedo en un diálogo ya bilateral porque de eso se trata La persona ya ha liberado a estas alturas muchas defensas, ya tiene claro qué es lo que le está pasando y, por supuesto, tiene claro lo que le puede pasar. Lo que la persona no tiene claro es qué hacer para remodificar cosas que lo han llevado precisamente a establecer ciertos patrones en su vida con los cuales, de pronto, se está adhiriendo a ciertos fracasos o a ciertas tensiones o a ciertas crisis. Entonces, en esa segunda etapa, por ejemplo, podemos identificar, como lo hicimos en nuestro último... Nuestra última sesión abierta, que pues si bien hay aspectos que uno, si pone el ejemplo, no le funcionan desde lo profesional, eh, pues puede, basado en el inventario de la carta natal, optimizar esos trígonos ascensionales, que son una prenda de garantía, de que son sucesos, llamémoslo, realizables, concretables. Eh, bajo esa perspectiva, el astrólogo puede... a través de una sesión de consejo, que puede establecerse en dos, tres, incluso algunas sesiones más, estrategias a, a fin de eh, trabajar conscientemente sobre objetivos. Eh, ese trabajo sobre objetivos puede estar eh, basado específicamente en estrategias para acceder a esos logros. Entonces, en el ejemplo puntual que veíamos ayer, o en nuestra última charla, Pues se eh, daban unas pautas de pronto de cómo administrar el negocio de esta persona, o sea, sobre qué áreas de pronto involucrarse, modificar de pronto algunos comportamientos que se consideran inadecuados, seleccionar de pronto estrategias o personas en su trabajo que pudieran posibilitar esa, esa meta, hacerle caer en la cuenta a la persona de su perfil, por lo tanto, ubicarle eh, estratégica y adecuadamente para la función a la cual vino a ser, por lo tanto, es... Poder establecer que hay personas con capacidades de mando, con personas con capacidades de ventas, personas con necesidad de movilidad, personas con necesidad de movimiento, entonces asignar desde un punto de vista del consejo estrategias para ciertos fines. Esas mismas estrategias desde el punto de vista práctico pueden ser utilizadas o se pueden emplear para empezar a, a modificar digamos o, o alcanzar metas desde el punto de vista afectivo por ejemplo, entonces desarrollar ciertos tipos de comportamientos elegir ciertos tipos de personas mm. y digamos que, que, que en esa etapa del consejo eh, lo mismo sucede con un tema de salud bueno, cualquiera sea el área mm. entonces uno puede planificar estrategias para un viaje las épocas más propicias eh, fortalecer y, y reconocer de pronto que la persona puede optimizar un determinado eh, un determinado ciclo en su carta para aplicar de pronto a ciertos trabajos, o sea, esa es una asesoría eso es un consejo Fíjense que aquí, digamos eh, equiparándolo un poco a la psicología, sería un poco la parte práctica de la misma. O sea, yo aquí estoy fomentando sucesos prácticos para, la que, para que la persona alcance logros. Entonces, en esa etapa del consejo se puede desarrollar habitualmente en una misma sesión de entrevista y de ser el caso pues en, en, en entrevistas posteriores. Sin embargo, <coughs> vienen a aparecer en ocasiones situaciones que no son tan fáciles a primera vista. O sea, tú puedes en, una, en un tema de pareja... sugerir a un consultante la necesidad de ser más selectivo en sus relaciones de pareja Ok, Diego, aquí yo Sin par un, un paréntesis antes de pasar a la tercera etapa que creo que es a la que vamos eh, Ajá. cuando tú dices a ver, llevémosle un poquito al contexto astrológico eh, por ejemplo, uh -huh. el, el último ejemplo que estábamos viendo era eh, ver opciones de casa 10, o sea, de realización profesional involucradas con dos entonces era claro que Correcto. este personaje tenía Unas áreas en las cuales no le favorecía y otras en las que sí le favorecían. Correcto. Uno puede hacer el siguiente ejercicio, es cuando uno dice es modificables, no ponerle atención a las situaciones que se ajusten al perfil de tensión. Por, por decir alguna cuadratura, yo no me acuerdo, él tenía de la 10 a la 1, creo, era de... de Eran, eh, no, bueno, sí, de la 1 también, eran muchas cuadraturas, de la 10 a la 7, de la 1 a la 7, de la 4 a la 7, o sea... Eso, entonces, uh -huh. esas, entonces, identificar el perfil de esas cuadraturas, entonces, no sé, no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo, un una, un ascendente, ah, ya me acordé, un ascendente Aries, ¿era? Aries, sí, uh -huh. y casa 7 en, en Libra, ¿era? Correcto, sí. Correcto. Entonces, entonces, al identificar esas situaciones de perfiles que se asuman, o que se ajusten, perdón, a esos, obviarlos, descartarlos, ¿sí? No, no ponerle atención. Y los que, y los perfiles que se se ajusten al trígono o al sextil, sí ponerle cuidado. O sea, eso se Correcto. puede hacer de, de aquí en adelante. Lo que pasa es que por lo general cuando llegamos a esas instancias, ya estamos enganchados con, con el perfil de. Correcto. de de, de tensión, ¿sí? sí, bueno, pero entonces eh, sería un concepto más bien de lenguaje. Okay. Yo no sé si sería obviarlos o ignorarlos. Por el contrario, yo creería que si uno tiene ciertas cuadraturas, primero es darse cuenta de que existen. O sea, que por el contrario es reconocerlas. Ya una vez reconocidas, pues es más bien no trabajar sobre aspectos que son efectivamente tensionantes. Es decir, yo me involucro sobre ciertas sociedades... que son altamente desventajosas, por ejemplo, y hacen que, debido a una necesidad de complemento permanente, yo no pueda o no me sienta en capacidad de estar solo. Uh -huh. Revela lo anterior, que es una persona con un perfil ariano en el cual prima su autonomía, la necesidad de ser. Pero con ese fuerte énfasis de siete, su dilema es, no, mejor yo me asocio. Normalmente el tipo de selección que él hace en las sociedades son sociedades desventajosas, porque lo que uno ya detecta en el diagnóstico astrológico es que el perfil de las sociedades que él ha elegido para, para hacer son sociedades en las cuales observamos que son sociedades de, de, de características de las cuadraturas, o sea, sociedades que por ejemplo ligan una casa 17 y, las, y los perfiles de las personas o son familiares o son personas de un perfil que él pareciera sistemáticamente elegir. Entonces una vez reconocido eso, yo paso a la otra fase de identificar los trígonos y hacer que mi consultante concientice que la mejor herramienta para él fortalecer esas áreas de su vida va a consistir de ser el caso en elegir labores que tengan que ver con unas áreas que su inventario natal son muy buenas. Ejemplo, la casa de ayer, la casa de, de nuestra persona de ayer era la casa nueve, o sea, labores in, involucradas en torno al exterior, al, a la importación, exportación, a los viajes, al turismo. Eh, de hecho, se le daba la opción de crear empresas en cualquier área en donde, por ejemplo, estuvieran relacionados los medios de transporte, estuvieran de, de, de, de presente de pronto los viajes también, pero... Con unos argumentos en los cuales él no necesariamente acudiera a la sociedad, sino se le sugería a personas que pudieran ser contratadas basado en su casa 6, que tuvieran un rol, digamos, altamente importante en cumplir funciones para las cuales él no se siente muy motivado, debido a que en su perfil es un escorpio con Aries y mucho planeta en cardinal. en donde le cuesta trabajo o se aburre fácilmente. O sea, no tiene la paciencia de estar al frente de un negocio o al menos de llevar a cabo labores rutinarias. Por lo tanto, se le sugería la contratación de gente muy tierra para que estos, a su vez, pudieran eh, desarrollar eh, labores y tuvieran consigo un, un, un desarrollo. Pero digamos que aquí esa persona no sería función tanto de siete sociedades, sino de seis, o sea, un colaborador, un subordinado, una mano derecha. Entonces, llegado a ese punto... Pues uno ha diseñado unas, unas ideas, es más, ha desarrollado de pronto qué tipos de negocios. Sobre la parte de los negocios, uno puede sugerir tales y tales negocios según el perfil de tu carta astrológica, no solo son buenos, sino son productivos. Y destacábamos que incluso habían ciertos trígonos que, que, que podían posibilitar in, eventualmente hasta ciertas sociedades, pero que dichas sociedades al principio tenían que tener ciertas pautas para que él no activase sociedades sí. que están estimuladas por cuadraturas. De modo que en esa etapa del consejo hay una retroalimentación. Lo, lo particular del asunto es que yo, no necesariamente por dar esa información, primero voy a, a, a asumir que mi consultante lo va a hacer. Ni tampoco él, por el hecho de que yo le esté manifestando eso, quiere decir que lo vaya a hacer. O sea, que él se sienta seguro de, de, realmente de hacerlo o no. ¿Por qué? Porque ya en ese contexto el astrólogo tiene la objetividad de expresar que determinadas cosas se van a dar. Lo que ahora falta es que, primero, el consultante tenga la disposición. Segundo, de que en la etapa del consejo yo puedo designar unas dos o tres sesiones para verificar que si se ha hecho un plan de vida, sobre ese logro pues verificar que la persona lo esté haciendo sin embargo en esa etapa del consejo no siempre es fácil primero porque puede ser que la persona tenga aspectos muy profundos en su psicología que impidan sistemáticamente que haga cosas así yo le esté sugiriendo que las haga o que elija por ejemplo para su relación de pareja un perfil de persona para la cual ella no está preparada entonces me refiero a un caso muy concreto Si vemos la casa 7 de una persona en particular, yo puedo observar muchos trígonos o cuadraturas. Y al encontrar que esa persona en particular se ha unido afectivamente con un alguien que al observar su carta es una persona de, de una cuadratura, pues es muy probable que yo cuando efectúe el diagnóstico diga sencillamente es una relación basada en la atención y la atención se suscita porque efectivamente las áreas que generan lío es estas y estas, o la comunicación, o el trabajo, o los celos, o las relaciones ocultas, bueno, cualquiera sea la dinámica que aparece dentro de la relación. La persona efectivamente identifica y clarifica que es así, o sea, que es la relación que vive y que tiene. El segundo paso es sugerir de pronto formas terapéuticas o bien. para fortalecer la relación, pero en muchos casos lo que uno encuentra es que si es una relación de una cuadratura, son relaciones que siempre van a tener un componente de tensión, de crisis, de lucha, de dolor, de allí que no sea para la persona fácil tomar decisiones y menos aún mejorar la relación, lo cual sugiere casi que inevitablemente que es una relación que desde el punto de vista general no es la más adecuada, no es la más óptima. Digamos que al referirme adecuado y óptimo no me refiero a aprendizaje, porque el aprendizaje que a ti te puede dar una relación de una cuadratura puede ser enorme, puede ser extraordinario, sino aquí nos referimos a digamos equilibrio, o sea que si tú te unes con alguien, lo ideal sería que ese alguien... te posibilite un trigo, o no sea, que sean relaciones mucho más armónicas que tensionantes. Sí. Lo lógico es que toda relación tenga un grado de armonía y de tensión, pero lo ideal es que sea más la armonía que la tensión, porque cuando es más la tensión que la armonía, pues, pienso que nos estamos desgastando y no estamos administrando nuestra vida, o sea, le estamos dando un valor excesivo al dolor. Entonces, lo más frecuente es llegar a este punto delicado, que es donde la persona ya es consciente de que sí, se está desgastando en una relación, pero primero ya está involucrado en ella. Segundo, dar un paso no es fácil. Tercero, su disyuntiva es me quedo, me voy. Entonces la labor del astrólogo ya no, ya no solo basta con llegar a una etapa del consejo, porque si bien yo puedo sugerir que elija ciertas personas, que haga ciertos cortes, que incluso lleve a, a una ruptura, por ejemplo, hay muchas relaciones donde uno es categórico en afirmar, esta relación se necesita y se requiere terminar, porque ya encuentra que el nivel de desgaste es muy grande. Entonces, El hecho de que yo lo exprese no quiere decir que la persona lo haga, ni tampoco el objetivo del astrólogo es imponer a que se haga, sencillamente son sugerencias que parten del consejo. Entonces la persona ya ha llegado a una faceta en donde dice, listo, estoy dispuesto a hacerlo, no basta con mi voluntad para hacerlo, sino que yo ya tengo que, que, que buscar algo que a mí me permita tener como la claridad y la, la serenidad para hacerlo, y es ahí donde... Son decisiones que no bastan con que el consejo intervenga porque son decisiones que en realidad no tienen que ver con la función racional de nuestra mente ni con nuestras emociones conscientes, sino son decisiones que a veces tienen que ver con funciones o con aspectos muy ancestrales. Entonces, la astrología a ti te permite identificar sucesos que de una u otra manera no pertenecen a la actualidad del individuo, pero que sí le marcan. Esos sucesos, por ejemplo, son sucesos de la infancia, sucesos del De, de, de la relación de los padres, y aquí es donde ya entra necesariamente la tercera fase de la astrología, que es la parte terapéutica. En es, en, sobre ese particular yo tengo dos observaciones. Si un astrólogo tiene un conocimiento mediano de psicoterapia o de, o de guiones psicológicos, bien puede encontrar que las influencias vividas por los padres en su relación, con su condicionamiento familiar, sus orígenes genéticos... Eh, sus guiones y registros de primeros años de vida, o sea, lo que esta persona experimentó los primeros siete años las experiencias intrauterinas lo que muchos psicólogos transpersonales han llamado la época del, o sea, la, el, el, el ciclo del cordón umbilical que es como un poco la relación entre madre e hijo que son uno, o sea guiones y psicológicos que se dan desde el vientre, de allí la necesidad de una estimulación adecuada en esta época y aún esto y otras muchas Otros factores como los factores culturales, etcétera. Entonces, aquí ya no solo basta con, con consejos o buenas palabras, sino realmente la necesidad de profundizar sobre esos registros, sobre esos patrones e intentar un proceso terapéutico. Y ahí es donde tú me preguntas puntualmente: ¿a qué se refiere modificarlos? Pues modificarlos es concretamente, primero, darse cuenta que existe. Segundo, darme cuenta que muy probablemente desde mi inconsciente, desde, una, desde un condicionamiento, desde un factor neurótico en mi vida, estoy actuando a través del dolor. O sea, que hay un registro en mí que hace que induzca a elegir y a seleccionar personas que me van a defraudar, que me van a engañar, que me van a torturar, en fin. Y sobre la cual de pronto yo digo, es el destino las que me las pone. Pero acaso en mí existe una pauta, un condicionamiento, que ha hecho que yo justamente seleccione ese tipo de personas? ¿O de qué manera yo mismo boicoteo esas relaciones? ¿De qué manera yo inflijo dolor a esas personas? O sea, hay tanta temática sobre el particular que no basta sencillamente con saber que es así, sino llegar a, a, a sanar eso o a remodificar eso de fondo requiere el ejercicio terapéutico. En esa, en esa parte el astrólogo eh, puede optar por dos áreas. Una que es la más común... Si el astrólogo no posee técnicas psicoterapéuticas, pues lo, lo, lo, lo, lo importante acá es sugerir el profesional o la persona que, se, que esté en capacidad de desarrollar cualquiera de las técnicas terapéuticas que hay. De hecho, es bueno destacar que en técnicas terapéuticas hay muchas, muy diversas, con muy diversos enfoques. Unas más largas, unas más demoradas, pero como todo en la vida. Dependiendo del perfil de la persona, hay terapias que para algunos pueden ser muy rápidas, para otros más demoradas, hay otras que son más efectivas. Entonces, digamos, la selección, el criterio, el juicio del astrólogo, pues a sugerir determinada terapeuta o, o determinada área de enfoque… Puede ayudar a que la persona sistemáticamente asuma, por ejemplo, un rol terapéutico en su vida, de ser el caso, y en un tema de pareja, pues a que se hagan un acompañamiento en una terapia de pareja, etcétera. O sea, dependiendo cuál es la finalidad, lo, lo que lo, el siguiente paso consistiría necesariamente en asumir, ya desde el diagnóstico astrológico, que es rápido y efectivo, una terapia que permita, primero entender el registro, segundo concientizarlo y tercero trascenderlo. Entonces, en la identificación está efectivamente darse cuenta de que hubo una experiencia que marcó. Segundo, el concientizar que está allí el tercero es trascenderlo. En esto el cerebro es análogo a los sistemas o al, o al computador. Entonces, tenemos en nuestro disco duro mucha información. Algunas, algunos programas son muy ancestrales, otros son, digamos, sí. re, relativamente nuevos. Sin embargo, basta con que la vida nos opere un comando para que estos programas se activen. Entonces la labor un poco de la terapia es, hagan de cuenta usted, formatear aquello que hay que formatear, borrar y eliminar algunos archivos temporales que por allí emergen y ocasionalmente generan algunas inestabilidades en el sistema y también dentro de la misma terapia pues asumir la necesidad de crear nuevos programas, programas que para la persona sean más ventajosos. ¿sí? Entonces fíjense que para hacer ese proceso no es un proceso tan fácil. Y es donde la labor astrológica, si es un astrólogo competente, puede influir poderosamente. En el sentido de que, ya lo mencionabas tú, en el campo de la, de la astrología hay astrólogos que tienen experiencia en el área del diagnóstico. O bien porque son psicólogos, o bien porque han tenido formación terapéutica, o bien porque han tenido a su, a su alcance de pronto la posibilidad de especializarse en, en un área. Entonces, si el mismo astrólogo posee y esto es clave, si tiene el profesionalismo y la capacitación, pues él mismo puede llevar a cabo una labor de seguimiento y eso lo puede hacer con las terapias que hoy día, por citar algunas comunes, la gestal, la terapia de los arquetipos, las constelaciones familiares, la autoobservación, ¿no es cierto? En fin, muchas de estas que hoy día están por ahí en boga y, y no son todas, hay muchas más, pero cito algunas. Entonces, muchos astrólogos combinan eso y hacen un labo, una labor terapéutica Cuyo factor es esencial, o sea, aquí ya la terapia ya es ser muy consciente de que definitivamente no basta ni una ni dos, sino habitualmente más sesiones. Dependiendo las características, no es lo mismo, por ejemplo, que tú atiendas un registro muy, muy normal de separación de padres, por ejemplo, a de pronto llegar a involucrar a situaciones muy traumáticas, situaciones de abandono, ¿sí? situaciones quizás de violaciones, de, de A veces uno encuentra de pronto en cartas astrológicas unos registros muy duros. Muchas cosas que a veces realmente no son fácilmente superables. ¿sí? Hay situaciones de abuso, de maltrato, en fin. Pero pues siempre la terapia o el factor terapéutico acompañado de la astrología puede posibilitar ese aspecto. Digamos que, que ahí resumimos lo que siempre eh, se ha hecho desde el punto de vista de la psicología clásica. Y es intentar modificar algunos patrones. Entonces en las escuelas de psicología algunos los hacen apelando al manejo, por ejemplo, psicoanalítico freudiano, otros a la función transpersonal, hmm. bueno aquí, eh, aquí o oh, de digamos, aquí, pero pues ya digo son, sigue, Diego, digamos digamos que que, que sea lo, la orientación que hace la psicología clásica en sus, eh, aquí ya es competencia obviamente. Eh, particular del astrólogo, de la persona de sugerir los medios más adecuados o de que la misma persona busque los escenarios terapéuticos. Ahora, yo también quiero clarificar algo. No todo el mundo que te llega a la consulta va a tener las tres fases de, la, de, de esto que se describe. Hay personas que te llegan a ti a consulta y solo se quedó en el nivel de información y se fue. Hay otros que quedan en el nivel del consejo y son algunos menos realmente, son muy pocos los que desean... llegar a una etapa en donde realmente puedan modificar situaciones que si se trabajan conscientemente y se sanan guiones, pues digamos, la carta astrológica pues, se vive mejor, porque la persona ya no va a elegir una relación tortuosa y no va a decir, ah, es que inconscientemente la traje, sino que efectivamente va a tener la capacidad de elegir y seleccionar muy bien. Digamos que eh, el aporte fundamental de la psicología es generar en la, en, en, en la persona capacidad de, de decisión adecuada, y en esa decisión adecuada la astrología es eficaz puesto que, puesto que te dice las mejores áreas de optimización de tu vida son estas, las áreas que te van a generar líos son estas, y si uno entiende la astrología como un crecimiento, pues lo ideal es que yo elija para mi vida situaciones más facilitantes, entendiendo por esto que uno lo tensionante nunca lo va a evitar, digamos que por más de que yo me crea domin que domino una ciencia astrológica, pues a mí la tensión me llega como necesidad de crecimiento, que era lo que también se planteaba en, el podcast, en, en nuestra charla de ayer, o sea, sí. no es evitar la crisis, pero así al menos tener conciencia de algo, que si yo ya estoy en un proceso terapéutico y de conciencia conmigo mismo, pues a mí la crisis me llega, pero le doy otro significado, A una persona una crisis la puede devastar y llevarla pues a lo más hondo y quedarse ahí, sumergida. Y en esa, en esa faceta de, de, de inmersión puede eh, evidenciar drogas, suicidio, crisis, luchas, desesperación. Para otros simplemente la crisis se vive, pero es, pero es una oportunidad. O sea, la crisis los estimula, la viven, la vivencian. Entonces esa es la diferencia, digamos, entre un individuo que asume la crisis como oportunidad y un individuo que asume la crisis como peligro. Bueno, aquí, aquí hay un punto, yo aquí tomé varias notas, uh -huh. eh, pero el es que más quiero resaltar es el de la objetividad del consultor, que tú, tú uh -huh. mencionaste muy bien, eh, y hay que tener mucho cuidado, sí, cuidado también, porque cuando se da el consejo, que tú dices que sea el consejo, ese, ese consejo qué tan objetivo es o qué tan subjetivo es, eso pues ya depende de cada consultor que... que nosotros estemos eh, asesorándonos o en nosotros mismos, ¿no? A veces Ajá. uno quiere ver ciertas cosas o quiere uh -huh. ver otras, entonces ese, ese ese punto de la objetividad es bien, bien importante que, que hay que tenerlo presente. Y también eh, el consultor al cual nosotros estamos asistiendo hasta qué punto o en qué nivel de la información está. Yo diría que un 80, 70 o hasta 90% de los... consultores en astrología hacen es eso, es un diagnóstico eh, y enumerar un inventario y eventualmente sugerir un consejo y ese consejo con lo que yo acabo de, de, de mencionar qué tan objetivo es ese consejo, ¿no? porque pues eh, yo, yo yo creo que inconscientemente muchos astrólogos, muchos asesores de astrología asumen ese papel de, de terapeutas, no no haciéndolo de mala fe, sino pues considerando que tienen eh, una información que es valiosa y consideran que es sano hacer ejercicio, ese ejercicio, pero hasta qué punto es, es realmente beneficioso. Y ya son muy poquitos los que realmente asumen eh, procesos de terapia y yo diría que son aún más poquitos los que sugieren eh, otros profesionales porque son conscientes de sus limitaciones. no Pueden ser muy buenos eh, en la parte de diagnóstico y de hacer inventarios y, y que sean conscientes de que pues, no tienen las herramientas para... Para asumir procesos de terapia muy chévere muy chévere bueno dime no pues yo, yo yo no yo comparto eso se llega a otra a otra fase y es que primero pues afortunadamente digo afortunadamente hoy día pues se ha entendido el rol de la astrología y cada día se concientiza más aunque pues los mismos astrólogos han hecho de su pasado de pronto un cierto una cierta ambigüedad en su rol Los hay aún, quienes aún entienden esto como un simple factor mántico, ¿sí? Entonces, pues lo más fácil y facilista es sugerir de pronto un, un tratamiento externo. Entonces, todavía los hay mántico en el sentido de que, no, no, no, échate este jaboncito, o ya ponte aquí esta velita, y, o, yo, o en el peor de los casos, ven y yo te saco el trabajo, ¿no? O sea, son cosas que que aún están, de hecho, pues... pues uno no puede, eh, digamos, cuestionar esto pues, si entiende que en realidad todo, toda la medicina y toda la psicología y toda la astrología ha empezado en el mismo origen. El tema es que ir un paso más allá significa que primero la labor del astrólogo es generar un sentido de responsabilidad de la vida, o sea, no desligar al individuo de su responsabilidad, porque uno de los factores más neuróticos dentro de la astrología es sugerir que no, lo que te está pasando es a causa de... pues es cierto hay factores que uno cree en teoría que se escapan a su a su responsabilidad pero todo suceso en realidad tiene algo de mí entonces es bueno que primero se entienda el rol, no, no es personalizar la responsabilidad, o sea esto no es un tema pues del, del destino no es de la brujería que te hicieron bueno, entonces intentemos modificar pautas en ti para que cambie lo segundo es que sí no es fácil que uno sea 100% objetivo, de hecho Tal grado de objetividad no existen ni en esto ni en nada. De hecho, al astrólogo es muy común que le lleguen cosas que él está viviendo. O sea, oh. Si en mi rol tengo temas a tener mucho lío de pareja y justo me llega gente a quien asesorar, pues puede ocurrir dos fenómenos. Uno, si es muy peligroso el que tú mencionas. O sea, tengo un lío, por ejemplo, con ciertas personas de tal perfil. Entonces, puedo proyectar en mis consultantes eso, proyectar mis líos. Ayer hablábamos de eso, o sea, de la transferencia. O sea, ¿puedo transferir a mi consultante o mi consultante a mí, adjudicarme virtudes, eh, poderes, paternalidades, pero también transferir a mis miedos, temores? O sea, yo puedo proyectarme en el consultante. Y si yo no soy una persona muy capacitada, puedo de pronto asumir que mi paradigma o mi miedo es el que también condiciona al consultante. Entonces, digamos, ese tema de la objetividad... es hasta cierto modo peligroso si por ejemplo eh, quien es el consultor o el astrólogo es muy inmaduro, entonces sus dilemas psicológicos los proyecta a sus, a sus a sus consultantes. Eso puede ocurrir, pero digamos que en general no es, digamos esto es más la excepción y no la regla. O sea, yo diría y y, y en buena y de, y de cierta buena fe que quien ha llegado a la astrología ha tenido ya la capacidad de madurar muchos procesos y darse cuenta efectivamente que cada individuo es tan diferente que que la misma astrología ha hecho que el astrólogo se reconozca como efectivamente un ser totalmente independiente, perdón, un ser totalmente responsable e, e identificar plenamente sus caracterologías como las de su consultante. Ahora, digamos, 100% ciencias objetivas no hay. La mayoría de las ciencias, y diría yo el 99%, parten de la subjetividad. Es decir, la subjetividad es la base de que se llegue a una teórica objetividad, si queremos ponerlo en ese contexto. Por lo tanto... Sí, de hecho todas las ciencias parten de un supuesto, de una teoría No obstante, pues casi que hoy día las ciencias, hasta la misma física Parten de subjetividad, posibilidades, probabilidades Pero pues digamos que en últimas esa subjetividad Lo importante es que no sea tan abrumadora Para que yo no tenga la capacidad de situarme en un rol objetivo De discernir que el, el rol o la situación que vive la persona Es muy distinta a la que vive otro consultante o a la que vive otro Y pues ya un, un, un tercer aspecto, y, y creo que es también muy importante, es destacar que por el hecho de que el astrólogo tenga una herramienta de diagnóstico, tampoco quiere decir que tenga la verdad absoluta y revelada. O sea, que es también desmitificar el hecho de que no, de que, de que no puede errar. Pues toda ciencia humana, que es toda, pues tiene la, la tendencia a errar. Entonces pasa lo mismo que puede pasar en un diagnóstico médico. O si sea, hay un error de diagnóstico, no es en sí la medicina la que esté errada, sino es en sí concretamente el profesional. Y pasa en todo. Si hay un error en un cálculo financiero y entonces hubo una caída en la bolsa o si hubo una teoría que no funcionó, pues obviamente el grado de error es, es latente. Pero pues yo insisto, en, en torno a una astrología hoy día más afianzada, más seria, más profunda, más responsable, pues los márgenes de error son menores. Y por lo tanto, pues eh, ese grado, digamos, de responsabilidad es el que hace que precisamente... quienes han asumido, quienes hemos asumido, la entrega total como pasión, como vocación, como profesión a esto, pues haga que uno día a día intente pues capacitarse más y estar muy, muy consciente de que tiene ante sí a una persona y que pues no crean, el, el rol de la responsabilidad del astrólogo es fundamental porque una decisión, un, una sugerencia puede cambiar o modificar considerablemente muchos aspectos de la vida de una persona Y por lo tanto, pues pues hay, digamos, hasta ciertos criterios éticos en los cuales uno, pues sí debería ser muy consciente cuando decide asumir un rol profesional. Digamos que ese imperativo ético es para cualquier para cualquier profesional, o sea, no es exclusivo de la astrología. Sí. Lo es para el médico, lo es para el abogado, lo es para el ingeniero civil. O sea, uno parte de la premisa de que si uno hace esto, pues lo hace con responsabilidad, pero pues uno parte de la premisa también de que cualquier profesional parte de su responsabilidad, ¿no? Sí. Muy chévere, muy chévere. Ahí tuvimos un, un, una información bien importante tener en cuenta en, en estos procesos de terapia, o de asesoría, o de consultoría. Diego, sí. eh, eh, una cosa práctica, por ejemplo, que me di cuenta ayer, por ejemplo, Casa 7, que es un tema que afecta mucho. No, es muy normal que todas las casas tengan áreas de tensión y áreas de, de beneficio, ¿sí? sí. ¿Cómo identificar, por, por decir, eh, eh, el, el caso de la actual pareja? O sea, ¿mi, mi actual pareja qué es? ¿Una cuadratura, un trígono? Eh, ¿Eso en la práctica se podría hacer con las progresiones? Mejor dicho, cuando uno... o creo que sí, a eso vamos, o con la proluna. cuando yo conocí a esa persona? Correcto. Ahora, entonces esa persona la conocí cuando tenía activo, no sé, el trígono, o cuando tenía activa la... La cuadratura. La, la cuadratura. Ese es como el caso sencillo, ¿sí? sí porque el caso complejo puede ser, están activos los dos, o, o la conocí en otro escenario diferente a casa 7, la conocí, no sé, en, en el escenario de casa 6 o casa 5, ¿sí? Pero pero uno sí puede llegar a ese ejercicio, ¿no? De, o el momento en que me propusieron el negocio, ese negocio hacia futuro se proyecta como una cuadratura, o como un trígono, ¿sí? ¿Sí entiendes? Uh -huh. mi... Sí, sí, clarísimo. Es decir, digamos la astrología tiene una herramienta eficaz, práctica y Yo diría fácil de diagnóstico. O sea, las cuadraturas y las tensiones son sucesos o son personas. Y normalmente un, un, un vistazo a una cuadratura es reflejar el tipo de persona que, con la cual estamos, con la cual la persona está viviendo. El ejemplo concreto de nuestra última charla sigue siendo muy útil para responder lo que me preguntas. Es decir, él, él, él sale con una niña efectivamente de un perfil literalmente cáncer. El perfil de ella es concretamente el perfil que él tiene en su carta natal con la luna que le hace la oposición a la 7. O sea, ella es esa luna que está opuesta a su casa 7. El rol que él proyectó imaginándola como esa mujer protectora, sensible. A su vez, él posteriormente tiende a asumir ese rol protector como efectivamente lo ha hecho. Pero pues se dan unas particularidades. Literalmente ella es muy cáncer, muy luna. Segundo, pues... procede digamos de una labor luna es escasa cuatro donde las temáticas familiares no son fáciles donde es una persona muy joven donde plantea unas caracteriologías digamos ese es un perfil así digamos de forma práctico mm. identificable otro otro aspecto es también lo que tú dices o sea el momento en que comienza la relación qué aspectos se suscitaban o sea ella cómo aparece en el instante en que en que la relación inició Llego, y yo, un tercero, tengo una, yo tengo una pregunta qué pena O, bueno, a el tercero y, y te hago la pregunta. Ok, y un tercer aspecto mucho más importante e incluso más profundo es la sinastría. O sea, uh -huh. <risa> ya la sinastría es como el, digamos, el control de calidad total en el cual tú ya tomas las dos cartas y haces una comparación y dices, efectivamente, tales y tales aspectos de comparación de cartas son indicadores de tales y tales tensiones y por lo tanto... Ese inventario de esa relación en sus fortalezas es tanto, en sus debilidades es tanto y listo. Pero pues ya digamos, ese es como el control último y final a, a identificar ese esa persona que está estimulada por cuadratura o por trígono. Ok, eso por ejemplo para el caso de relación de pareja, pero el caso, por ejemplo, negocio también. O sea, todo también. suceso llega a través de una persona. Realmente no correcto no hay sucesos así como aislados, ¿no? Sí, o sea, un suceso es una persona. Una. Un suceso es una persona, sí. Correcto. Bueno, y... y, y mmm, y el caso por ejemplo de, de bueno sigamos con negocio y pareja yo conocí a esta persona eh para el negocio por ejemplo hoy pero tres meses después o cinco meses después me concretó el negocio o sea, ahí, ahí mi pregunta es en qué momento uno identifica a esa persona como negocio en el que lo conoció o en el que se lo o en el que se lo concretó o O se hizo, no sé, el, el, algo formal que hiciera el negocio. Pues, lo mismo, ver, por yo, ejemplo, a yo nivel parto de pareja, más ejemplo, que de la TEM. Por ejemplo, a nivel de pareja, usted conoció a una, una persona y a los que siete, ocho meses o a las dos semanas se formalizó como su pareja o su relación de Casa Cinco. Sí, sí me entiendes. Eso, esos momentos puntuales, sí. ¿cómo se identifican? O sea, en qué. Eh, no, eh, porque yo, yo siempre he tenido esa inquietud. Bueno. Primero, insisto, más que la temporalidad del ciclo y de la progresión es lo que la misma carta revela. Es decir, hay una persona que si tú la conociste, no importa en qué tiempo, está en tu inventario natal ya diseñado, o sea, ya está previo, ya está ahí establecido. Si esa persona corresponde a un perfil, ejemplo, un Saturno, entonces es la persona o literalmente Capricornio que se manifiesta en tales y tales áreas, en sus casas tres, cinco, entonces uno dice, esta persona, que se dedica, qué hace?, cómo es su estructura física, entonces uno juega con las casas. Si tú tienes un trígono muy positivo de casa 3 a tu casa 7, que era el ejemplo de ayer, mm. pues es una persona que de pronto tiene una formación intelectual, que en su perfil Saturnino, por ejemplo, ha tenido okay. trabajos o perfiles de, de Capricornio, temas con... Eh, digamos si esa casa al mismo tiempo te relaciona por decir eh, la, la casa 10 o sea eso tiene que ver con estructura profesional a su vez sus profesiones y su le llevan a viajar o a tener contactos cortos o es una persona que escribe o sea no es literalmente O sea, es decir, es sacar, es sacar la analogía de lo que la persona hace, es un escritor, es una persona que viaja, o es una persona que está viviendo todavía con sus padres, o sea, qué hace, cómo es su parte física, digamos, es, volvemos a la parte esencial de la astrología, los signos, entonces es una persona que se ha madurado rápido, pues si es el caso de Saturno, ha tenido de pronto relación a, a dedicarse temas, por ejemplo, de las tierras, de los cultivos, o ha sido persona que en un momento determinado es muy práctica, muy lógica, o sea, Es digamos entender que los mismos códigos de los signos son clarísimos para determinar ese tipo de circunstancias. Lo mismo el perfil planetario, o sea, es una persona tipo Saturno, entonces es la persona de la experiencia, es la persona de la madurez en tales contextos, sí. En cambio la persona Luna, pues es la persona otra vez... Que, que, que tiene un profundo sentido maternal que a su vez la mamá influye mucho sí o es la persona neptuniana que vive un proceso místico que le jala el yoga o sea uh -huh. es buscar esas analogías entiendes uh -huh. y sobre la base de esa analogía yo digo oiga es este perfil o es este ahí ya cuando yo identifico entonces yo ya puedo mirar bueno en qué momento ahí sí ya la, ahí sí paso a la segunda etapa bueno uh -huh. la conocí tal se formalizó después Pero yo diría que para resumir eso, lo más importante ahí es hacer una sinastría. O sea, ya en la sinastría yo le doy el, la rúbrica para, para garantizar que es esa persona o no. Con el socio también. Con el socio o con, o con mis hijos o en fin, con quien quiera. Ok, súper. Pues muy chévere, tuvimos como siempre un pequeño podcast. <risa> Pequeñísimo. <risa> que, se, que se extendió. Eh, no, no, muy chévere. La verdad, pues, lo que yo he venido comentando en Chévere en Colombia es como cool, ¿no? <ríe> muy interesante. <risa> que lo que les comentaba en, en videos y en, en los escritos también, que lo que estamos haciendo aquí ya, de ahora en adelante, es poner en práctica todo ese material teórico amplio que tenemos. Mm, como se darán cuenta, hoy nombramos muchas cosas. Nombramos. signos básicos, técnicas de predicción eh, la sinastría áreas de acción, objetividad entonces es tener ya ese gran marco de referencia teórico y llevarlo a la práctica y a la constatación y lo que vamos a hacer eh, yo creo que ya por lo que queda este año que realmente son unos 5 o 6 semanas diciembre es un mes quieto realmente ajá eh, Entonces son, son talleres muy muy interesantes y, y con nuestro ejemplo ayer pues vamos a seguir porque también sur, surgió por la misma iniciativa de las personas que participaron que hacer el ejercicio que tú comentabas de la sinastría, ¿no? De, de uh -huh. o sea, identificamos un perfil, identificamos unos momentos, pero concretemos más, tenemos más más más información. Uh -huh. ¿No? Y que tenemos una herramienta de diagnóstica y yo sigo insistiendo altamente eficaz. Hay muchas formas de abordar la astrología, ya también lo dialogábamos en otra ocasión, están las escuelas clásicas, tradicionales, idealistas, eh, de perfil psicológico, pero pues hoy día la astrología, insisto, tiene un, un desarrollo muy interesante desde lo matemático, desde lo experimental, y en eso pues está el sistema topocéntrico de casas, está la función del zodíaco ascensional como prueba irrefutable de. De control y de materialización de hechos, está un software que, fe, fe, fe, es decir, está la tecnología que efectivamente permite dichos sí. cálculos, eh, está el control de calidad que, por ejemplo, en, un, en una corrección de horas se puede hacer, ¿no? Eh, eso para todo astrólogo es fundamental saber que está trabajando horas relativamente cercanas, eh, están talleres que le permiten, como el que está desarrollando Cecilia a través de, un, de una corrección de horas, hacerlo. están otras técnicas más especializadas, como la misma revolución solar, que son técnicas que, por ejemplo, desde el punto de vista astrológico, permiten optimizar resultados. Volviendo a nuestro ejemplo de la etapa del consejo, uno con una revolución solar puede ayudar a una persona que está en proceso, digamos, de formar su empresa, de afianzar su relación, de ir sobre ciertas pautas, sugerir una relocalización en la revolución solar, o sea, buscar una zona geográfica, para su cumpleaños, y dinamizar aspectos que en la carta natal estén para ese año, o sea, darle un valor agregado, está obviamente la astrología predictiva, está el asesoramiento de pareja, que es la sinastría, está por supuesto, si es el caso de la parte médica, la astrodiagnosis, o sea, fíjense que la astrología es una ciencia, una profesión, que abarca muchos campos, o sea, hay astrólogos que no solo hacen terapia, astrólogos que se especializan, por ejemplo, en el área empresarial, en asesorar personal o en asesorar gerentes. Hay otros que se asesoran, en, o sea, que se especializan en el área médica, los hay quienes hacen énfasis en pareja, hay quienes se encargan de la labor de corregir hora. Pues yo diría que el astrólogo es multidisciplinar mm. y pues en la medida en que tenga un espacio, y lo digo modestamente, como el que venimos desarrollando con Jairo hace unos años. Pues tiene ocasiones de ir fortaleciendo sus conocimientos, ¿no? O sea, que si quiere y desea afianzar el tema de su corrección de hora, hágalo. Que si quiere optimizar el tema de su revolución solar, hágalo. Que si quiere darle un, un valor agregado, pues vaya vaya especializándose en muchas áreas y se va volviendo una, una, una persona competente, valiosa, y le está devolviendo la dignidad a la astrología que siempre, que siempre tuvo, que se le extravió por un tiempo, pero que se ha vuelto a recuperar. Y es el hecho... de situarla en el contexto de ciencia sagrada que, que hoy día la constituye en una herramienta, insisto, altamente valiosa, eficaz, poderosa para alcanzar logros, para identificar ciclos, para para todo lo que ya se ha expuesto en esta charla. Sí, sí muy interesante la verdad. Bueno, pues la invitación es a que, a que nos comenten, a que nos compartan, es, es importante para nosotros saber qué piensa cada uno de ustedes cuando escuche esta información la verdad tenemos eh, hoy a, a dos años después una grata experiencia en cuanto a lo virtual con las personas que han participado estos espacios y son personas que tienen una visión eh, objetiva diríamos de la astrología y, y, y se nota y se siente que han hecho procesos interesantes a nivel personal y también pues eventualmente contemplando una opción de, de asesorar a otros entonces eh, ya saben, comentarios son bienvenidos me gustaría porfa a través del, del blog que los publicaran la mayoría que recibimos es a través del correo personal y pues es válido, eventualmente contestamos a algunos pero la idea es que todos nos enriquezcamos de la experiencia de todos y hay comentarios muy, muy valiosos de los alumnos y también pues eventualmente de los visitantes que tenemos a la página y también si, si consideran que hay algunos puntos con los cuales no están de acuerdo pues también hacernos saber aquí como Diego lo mencionaba en, la, en, el, en el podcast no, no tenemos la verdad absoluta es un enfoque que le damos muy personal en el cual eh, coincidimos eh, tanto Cecilia como yo en, en, en bastantes áreas y pues eso se ve reflejado en lo que estamos aquí desarrollando entonces la invitación es a que cualquier inquietud, sugerencia, pregunta ya saben a través del correo electrónico y más que todo las, las, los comentarios, sí por favor publicarlos en el blog, es muy, muy sencillo muy simple, entonces Diego pues gracias y seguimos en contacto con nuestros talleres la, la próxima semana entonces, ¿Qué, un abrazo Jairo? Diego y, y nos estamos hablando cortamente <risa> <risa> un abrazo okay. listo